No, el radicalismo es un partido que hoy está es un partido tradicionalmente, nosotros somos somos gente muy conversadora, es un partido que eh, es normal entre los radicales, somos controversiales, somos discutidores, pero la enorme mayoría del partido, eh, y sobre todo las partes, los sectores más dinámicos del partido, los jóvenes, la franja, etc., están en Cambiemos, con más o menos cuestionamiento, pero en Cambiemos, y a mí me parece que en los lugares como acá, donde hay un una disputa, digamos así, civilizada entre fuerzas políticas con el PRO, este hay que acostumbrarse, o sea, esta es una dinámica, esto es la democracia, digamos, ¿no? que, que, que más de una fuerza política en una alianza tengan la expectativa para ocupar un cargo, es lo normal, digamos, no es nada fuera del otro mundo, en la medida en que la disputa sea una disputa propositiva, no que le podamos decir a los cañuelenses qué es lo que queremos para Cañuel, ese tiene que ser el centro de la disputa, no el jopo de uno, este o el largo de la pollera del otro, etcétera. Y, este y, y el radicalismo su desafío en cambiemos y en la política argentina es calificar la política es tener una política donde haya un debate público más calificado con datos con información adecuada con criterio ese es nuestro desafío es un desafío institucionalista y de sensibilidad social que es nuestro legado ese, nosotros, es nosotros lo que esa es nuestra tarea lo que nosotros tenemos que hacer es cuando tenemos alguna diferencia en el bloque etc., es una propuesta superadora si nosotros no estamos en condiciones de hacer una propuesta superadora si solo somos quejosos etcétera vamos a hacer un partido este, visualizado como un partido más en el margen del sistema político en la medida en que le podemos decir a los argentinos a nuestros socios etcétera tenemos esta ciudad porque la consideramos mejor es en el espacio público la solvencia fiscal poder explicarlo etcétera la gente nos va a dar creciente responsabilidad de gobierno y entonces es el y para competir vamos a competir argumentalmente entonces nuestros opositores mejorarán y nosotros tenemos de mejorar y eso va a ser mejor para los argentinos nosotros tenemos que enfocarnos y ser muy autoexigentes en tratar de ser siempre el de las mejores propuestas la propuesta más ubicua más razonable más realizable etcétera ese es el, ese es nuestro ese es nuestro eh, mandato hoy en río negro claramente la imagen del gobernador estaba muy consolidada su imagen es un gobernador que está se lleva muy bien con el Gobierno Nacional y, y ha constituido una base social eh, no peronista, pero eh, muy amplia y, y en general en Río Negro la gente se compara con la situación eh, de Neuquén y ve que eh, la Administración Pública funciona, los sueltos están razonablemente al día, este, no hay situaciones controversiales y, y bueno, ese ascendiente del Gobernador constituyó una situación de, en un partido nuevo, en un partido nuevo una situación de hegemonía que, que parecía inmodificable durante toda la campaña que fue muy pacífica. Cuando hay una crisis en el peronismo, el radicalismo eh, avanza, digamos. ¿no? En este caso, el gobernador Bordel estuvo unificado todo el peronismo y, bueno, era responde mucho a realidades provinciales, ¿no? O sea, el desdoblamiento tiene algunas contras, pero a favor tiene eso, digamos, ¿no? Que la gente puede votar en ese caso una situación y que quizás en octubre o en, en agosto vote otra cosa. ¿no?